Y comenzamos en Mendoza porque allí vecinos y vecinas de toda la provincia están marchando a la Casa de Gobierno en defensa del agua y contra la megaminería buscan que se dé marcha atrás con el proyecto minero San Jorge en Uspallata y con otros proyectos mineros aprobados por la legislatura e impulsados por el gobernador Alfredo Cornejo y las empresas mineras. Vamos a escuchar algunos de los testimonios de esta movilización recogidos por los medios comunitarios de Mendoza que están realizando una cobertura especial Esto se entrecruza con el concepto extractivista de poder correr en la matriz productiva agroindustrial hacia la mega minería cielo abierto. Eso es uno de los efectos fundamentales con lo cual van a quedar fuera de, de todo lo que es el trabajo de tantos trabajadores afuera. Por lo tanto, esto apunta a la precarización y a la marginación de miles y miles de trabajadores como estamos viendo hasta ahora que llaman 200.000 desempleados del que asumió este gobierno. Me parece que es muy importante estar, a, estar hoy acá, confluir con toda la fuerza que se viene poniendo en la calle, en toda la provincia, que es muy importante defender un recurso tan vital para todas las toda la personas y toda la actividad que hay en Mendoza, para toda la provincia, que es un oasis. Así que es muy importante defender el agua de, de los proyectos mineros como San Jorge, que vienen a destruir ese recurso y a destruir la cordillera. Y nada, muy contenta porque es muy grande la convocatoria y porque la gente no se rinde a pesar de, de la represión y y de que insistan así que nada, el agua de Mendoza no se negocia hemos venido a decirle otra vez a Cornejo otra vez a la clase política en general recordemos que todos los partidos votaron igual que en el 2019 igual que pasó siempre votaron a favor de instalar proyectos mineros desconociendo la realidad de Mendoza desconociendo la voluntad de la gente la, la voluntad mayoritaria de la gente y, y esta vuelta con algunos con algunas cosas peores, ¿no? Primero, cerrarse al diálogo porque es mentira lo, lo que ha salido así el gobernador, que están abiertos, todo esto es, esto es totalmente falso, digo, han desoído a la academia, han despedido a la ciencia, han desoído a la gente en las calles, las asambleas, han desoído a la comunidad directamente afectada, han desoído eh, lo que opinan los pueblos originarios... Llevamos 20 días de movilizaciones consecutivas en todos y en cada uno de los departamentos de la provincia, soportando la persecución, la represión, el encarcelamiento de decenas de defensores del agua, de los cuales todavía tienen en calabozos a Renzo y Facundo Goyano, dos hermanos trabajadores metalúrgicos que simplemente han estado en las calles compartiendo como miles y miles de mendocinos la defensa del agua. Por eso exigimos su libertad y exigimos la la retirada de este proyecto minero corrupto, con el que compraron a los diputados, a los senadores, al gobierno del coimero Alfredo Cornejo, de la represora Ebe Casado, de la represora Mercedes Rus, que han puesto toda la fuerza represiva del gobierno para tratar de imponer este proyecto que va a contaminar el río de Mendoza, llenar de drenajes ácidos nuestra cuenca madre y poner en riesgo el agua que consumimos tres de cada cuatro mendocinos. Parte de lo que se está viviendo en Mendoza, en esta nueva gran movilización provincial en defensa del agua de la provincia y contra la megaminería Y aunque el tema de la reforma laboral pasó para febrero, continúan las críticas al proyecto que impulsa el gobierno. El abogado laboralista Guillermo Pérez Crespo dijo que se busca destruir los derechos laborales y la organización colectiva de los trabajadores. El informe de nuestro compañero Gabriel Robledo desde Radio Futura de La Plata. Hola Pepe, saludos para vos y para la audiencia del informativo Farco. Sigan las críticas a la reforma laboral del gobierno de Miley y los sindicatos y organizaciones se mantienen en alerta. El oficialismo en el Congreso pateó para febrero la discusión legislativa y además la CGT alertó al gobierno en judicializar la reforma laboral si avanza en el Congreso. El abogado laboralista Guillermo Pérez Crespo dijo a Radio Futura que la propuesta del gobierno de Miley busca destruir la organización sindical. En su Un intento de reforma muy profundo que supera incluso sí. lo hecho por la dictadura militar en el 76 y eh, lo actuado por el gobierno en la década del 90, que fueron los dos casos más extremos de reforma laboral eh, propatronal. ¿no? Sí, sí, sí. Este va todavía más adelante, parecería ser como que los grandes grupos económicos eh, han decidido dar, eh, yo diría, la, la batalla final, destruir eh, derechos de los trabajadores y destruir la organización colectiva de los trabajadores, ah, al azar no. con la misma, porque realmente eh, si esta, si este proyecto se transforma en ley eh, podríamos asistir a la conversión del sindicalismo en nuestro país en algo muy similar al sindicalismo chileno. Eh, con todo lo que eso significa la, la enorme debilidad o sea, sí, sería sí. terminar con una etapa histórica en el país esto es lo que se está buscando sí. y, y se está buscando con, con toda la intención Pérez Crespo asegura que la postergación del debate en el recinto se logró porque la libertad avanza no contaba con los votos para aprobar el proyecto gracias a la presión de la marcha de la semana pasada además criticó el argumento del gobierno de que con esta reforma se va a terminar con la desocupación y el trabajo informal se dice que Porque esto sería para solucionar sí. el problema de la desocupación y el problema de los trabajadores no registrados, cuando en realidad quienes impulsan esta propuesta son aquellos que a lo largo de las últimas décadas han generado la enorme decadencia del país. Y el problema gigantesco de la desocupación y el trabajo no registrado. Sí, sí, o sea, los sí, mismos sí, responsables son los que dicen que lo van a solucionar. Sí. Lo cual a uno lo hace dudar, ¿no? Desde La Plata reportó Gabriel Robledo de Radio Futura para el informativo Farco. Vamos a ver Entre Ríos porque allí trabajadores que se dieron por despedidos del Hotel Ayuí Demandaron al gobierno provincial y a la empresa ante la justicia. El informe de nuestra compañera Adriana de Defasi desde Radio Zapucay en la ciudad de Colón. Saludo a la audiencia de Farco, saludo Pepe. Trabajadores del Hotel Ayui de Concordia demandan al gobierno entrerriano. Son 15 los trabajadores que no tienen respuestas desde que se produjo un cierre temporal del hotel Ashui, hotel ubicado en la costa del río Uruguay, en el perilao de Salto Grande, a 18 kilómetros del centro de Concordia. El hotel ha tenido un proceso de degradación por meses, con el cierre temporal entre comillas. El gobierno entrerriano tomó posesión en mayo de 2025 prometiendo la reapertura sin cumplir ni dar respuestas a los empleados que no han cobrado sus sueldos desde mediados de 2024, y no han recibido indemnización. Tampoco tuvieron telegrama de despidos. No tienen respuestas. Uno de los trabajadores que demanda al Estado entrerriano es Alfredo Bogado. Él tiene 62 años. Desde el año 2000 trabajó en el Hotel Ayui y durante 25 años se desempeñó en su labor. Junto a 14 compañeros de trabajo, dejaron de concurrir al hotel por la imposibilidad económica de seguir viajando debido a que la empresa Balace SRL les adeuda sus sueldos. Julio Rod, del Sindicato de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos, respondía a Radio Sapucay. Los trabajadores del Hotel Ayui al día de hoy siguen sin trabajo y sin respuestas. Son 14 familias que siguen a la deriva, solo viven de changas, la mayoría están con acciones legales en reclamo de su indemnización. El Hotel La de la ciudad de Concordia se suma a una lista de hoteles que en el 2025 han cerrado sus puertas ante la situación económica que ha repercutido directamente sobre el turismo. Han cerrado sus puertas el Hotel Rivera de la Paz con más de 50 años de historia, el Hotel Provincial de Paraná que dejó de funcionar dejando 50 empleados afectados, el Posta del Sol también de Paraná que cerró en julio, Costa Dorada de la Paz ubicado en el predio termal, El Molino de Victoria, el hotel Hotel Sanguinetti, que anunció su próximo cierre, el Hotel Plaza Jardín y Don Marcos de Paraná, reportó para Farco, Radio Comunitaria sapucay de Colón, Entre Ríos. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar Desde la ciudad de Unquillo, corredor de Sierras Chicas, la coca es pa'l vernet, la coca es escuchamos el informativo Farco por Nativa 107.9. no me hagan pucherito. La Coca Falfa Y hasta ahí llegamos con Informativo Farco por hoy, martes 23 de diciembre de 2025. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Les anunciamos que como cada año, nuestro noticiero nacional va a mantener durante enero y parte de febrero una única edición, la que emitimos por la mañana. Única edición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 Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicorp. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicorp.com. Banco Credicorp Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo, bases y condiciones en www.tiendacredicorp.com.